se trató dos veces en el Senado, una vez tuvo dictamen, pero no llegó a la sesión, otra vez llegó a la sesión, tuvo media sanción, llegó a diputados y se volteó después en diputado porque hay presiones eh, de desarrolladores inmobiliarios, uh -huh. del agronegocio, de la megaminería, que no quieren que se regule la actividad económica en las zonas de humedales. ¿no? Eh, y ahí estamos, tratando de establecer una un solo texto de todos los proyectos de ley que hay presentados en la comisión y poder sancionar una ley de humedales que proteja nuestros humedales para dejar de hacer estas barbaridades que estamos viendo y que nosotros bien llamamos como ecocidio porque lo que sucede ahí es que se mata a todo tipo de naturaleza, ¿no? Claro. Eh, Leo buen día acá te saluda Leila. Yo te quiero preguntar específicamente por la situación en el Congreso en este momento, ¿no? con una oposición macrista eh, que no quiere sesionar de manera virtual, quiere obligar a los bloques a ir de manera presencial, amenazan con ir a la justicia, digo, evidentemente hay una intención de paralizar el Congreso para que no se discutan las leyes eh, tan importantes que propone el Gobierno Nacional. ¿Cómo ves el panorama en general para que avancen estas iniciativas? No, y la verdad es que sí denunciar la, la vergüenza macrista, digamos, ¿no? La falta de respeto a las instituciones de la que ellos tanto se jactan, están haciendo uso de su minoría intensa, digamos, de su capacidad política como bloque opositor para bloquear el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Uh -huh. Porque no están de acuerdo con las cosas que se tratan porque saben que pueden llegar a perder eh, eh, el tratamiento de ese proyecto. no claro. eh, Esta es la realidad. Nosotros estamos eh, sesionando de manera virtual y presencial, en una forma combinada, hace aproximadamente cinco meses. Y durante esos cinco meses tuvimos más sesiones, votamos más leyes y tuvimos más reuniones de comisión que el último año de gobierno del PRO y lo hicimos de forma remota y lo hicimos de forma eh, semipresencial con los diputados y diputadas que son presidentes de los bloques y de algunas comisiones en el recinto y el resto de los diputados y diputadas conectados a través del sistema de secreto específicamente para eso. Funcionó bien. y bien, todos lo saben, tuvimos mucho funcionamiento y mucho trabajo en estos cinco meses, pero además votamos cosas muy importantes como la ampliación del presupuesto de la Nación o el tema de la deuda. Entonces, de repente, el PRO, cuando se presenta la reforma del Fuero Penal Federal, para decirlo de alguna manera, y eh, el, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, sobreactúa su posición e intenta, en el medio del pico de contagios y de muertes en Argentina, donde por primera vez en una provincia ayer se tuvo que elegir entre qué paciente poner a, con respirador automático, en ese contexto... Quieren ir todos los diputados presencialmente adentro del recinto a tener una sesión o nada. Eso es una falta de respeto, es falta de responsabilidad institucional y es una afrenta a la democracia porque trata de alterar el funcionamiento normal en una situación especial como es la del coronavirus y la pandemia que atravesamos de uno de los poderes del Estado. Uh -huh. claro y ante esa actitud leo de bueno de la, de la, de la presión que tienen la oposición macrista de ir de manera presencial está abierta la posibilidad de ir al congreso de sesionar de manera presencial o es inviable desde el punto de vista sanitario es inviable desde el punto de vista sanitario es irresponsable desde el punto de vista sanitario es irresponsable desde el punto de vista político nosotros somos dirigentes de uno de los poderes del estado no de una barra brava de fútbol Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Se está muriendo gente todos los días en la Argentina. Los contagios son de a miles, día por día. El Estado ha hecho un esfuerzo enorme. El Estado es todos los argentinos y todas las argentinas, no el gobierno de Alberto. Todos los argentinos y todas las argentinas han hecho un esfuerzo enorme para robustecer a nuestro sistema de salud y que no se colapse. Uh -huh. Hace dos meses el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires ya estaría colapsado si hubiésemos dejado las cosas como nos dejó María Eugenia Vidal. Entonces, muchachos, después de haber destruido la Argentina como la destruyeron, de haber ayer, recién hacer recién hacer resolvimos el problema de la deuda, una parte del problema de la deuda que ellos no dejaron. Recién hacer después de meses y meses de trabajo resolvimos el default que su gobierno declaró. Uh -huh. Entonces, en esa situación jugar eh, o plantear lo que están haciendo es jugar con fuego. Entonces, los llamamos a la responsabilidad a los dirigentes y a las dirigentes de la oposición que actúen como deben actuar y que acuerden el protocolo de funcionamiento y que debatan sus diferencias políticas en sesión, de forma remota y de forma semipresencial, como lo veníamos haciendo anteriormente también en este tiempo. Uh -huh, claro. Eh, bueno, y, y no como lo hizo el senador Esteban Burrich eh, un, un momentito en su en su Zoom. Eh, pero bueno, tema tema <risa> aparte. Eh, Leo, en este sentido, vos mencionabas bien la, el esfuerzo que ha hecho el Estado argentino, viene en esta línea el proyecto de ley de impuesto a las grandes fortunas, se había especulado en algún momento, lo había dicho el presidente de la Cámara Sergio Massa con que fuera parte de un proyecto más complejo de reforma tributaria, eh finalmente va a salir como proyecto, creo, individual. Eh, hay, ¿Hay expectativas? Eh, ¿Cómo se viene trabajando en el bloque para, para esta propuesta? Ese, no es un impuesto, es un aporte por única vez a las grandes fortunas. Ha sido presentado el viernes pasado, el proyecto lo encabeza Máximo Kirchner y somos 15 diputados y diputadas los que acompañamos con nuestra firma este proyecto. Eh, el proyecto establece un gravamen del 2% de base a las fortunas eh, argentinas de mayores a 200 millones de pesos, y aumenta escalonadamente en la medida que aumentan esas fortunas, llegando el gravamen, a lo máximo es el 3,5%. También aumenta el 50% eh, a los bienes declarados en el exterior. Eh, esto alcanza a 12.000 personas. Nada más que 12.000 uh -huh. personas en Argentina, de 44 millones de argentinos que somos, y yo creo que ya somos 47 millones, eh, pero de 44 millones del último censo, solo 12.000 personas tienen más de 200 millones de pesos. Uh -huh. A esas personas le estamos pidiendo que aporten solo el 0 el 2% de su patrimonio eh, en, en un aporte único y extraordinario, Y con esa capacidad de recaudación, eh, el Estado podría recaudar 300.000 millones de pesos, que es algo así como el 34% de todo, todo, todo lo que se gastó en la pandemia para enfrentar esta situación. El IFE, el ATP, los 12 hospitales modulares, los bonos a los jubilados, los bonos a la Asignación Universal por Hijo, la política alimentaria, los créditos subsidiados a tasa, fija eh, los créditos para los monotributistas a tasa cero, todo eso que abarca más o menos como 20 o 30 millones de personas que de alguna manera recibieron alguna asistencia, el 30% de eso lo pueden aportar 12.000 personas en la Argentina, el 0,02% de la población argentina sería, eh, sin modificarles la ecuación, una persona que tiene 200 millones de pesos tendría que poner 4% millones de pesos por única vez no le modifica la ecuación a ellos pero a la argentina sí claro. a la argentina le cambia la ecuación de las de las cuentas públicas que están exigidas están como todas las cuentas públicas del mundo eh, para afrontar esta situación particular que venimos viviendo y cómo ves el panorama en la cámara baja para aprobar este proyecto se necesitan los votos de la oposición seguramente los bloques de, de la baña o de ramón van a aportar los votos Yo creo que sí, es un proyecto de mucho sentido común, ¿no? En la Argentina siempre se discute el sistema impositivo y lo que lo primero que se dice es que es un sistema impositivo muy regresivo, ¿no? Es lo primero que se dice siempre en la Argentina. Bueno, efectivamente, es un sistema impositivo muy regresivo. Acá se está haciendo un aporte por única vez en un sentido muy progresivo de la, de la fiscalidad. Se está eh, tratando de grabar a los que más y las que más tienen a claro. los millonarios y las millonarias, no a la clase media. El gobierno de Macri dijo que iba a defender a la clase media y a los trabajadores que iba a sacar el impuesto a las ganancias, y en su gobierno eh, aumentó la cantidad de gente que paga el impuesto a las ganancias. Era un millón cuando se fue Cristina, y cuando se fue Macri eran dos millones de personas que pagan el impuesto a las ganancias. Un impuesto al trabajo, no del cual todos sabemos lo, lo, lo que significa eso. Eh, quitó impuestos patronales. Macri redujo la capacidad impositiva recaudatoria del Estado sobre eh, los sectores más pudientes, perdimos 7 puntos del PBI en recaudación por las modificaciones tributarias que hizo Macri sobre los sectores que más tienen uh -huh. con este aporte por única vez nosotros estaríamos recaudando un punto del PBI Uh -huh. eh, es un pequeño aporte para ellos, es un gran aporte para la Argentina uh -huh. Te las dos últimas, Leo en eh, volviendo un momento a, al tema eh, ambiente humano de, de la comisión que presidís eh, sobre, primero sobre el proyecto de ley de humedales eh, qué estado parlamentario tiene y, y qué expectativas hay en lo inmediato y segundo, qué conocen Eh, si han podido, si has podido hablar con, con Cancillería sobre el tema del acuerdo de los eh, cerdos y la producción agroindustrial de cerdos en la Argentina. No, lo de cerdos no, yo no hablé con nadie, hablaron las organizaciones ambientales y ayer se conoció un, un tweet donde planteaba que el acuerdo de entendimiento, el memorándum de entendimiento se retrasaba mucho. ...hasta noviembre porque iban a incorporar cláusulas vinculadas al medio ambiente... Uh -huh. ...eso es todo lo que sé y... Bueno, eh, es positivo, es respecto... un dato es un dato bueno, ¿no? Es un dato positivo. Sí, por supuesto. Y con respecto a la ley de humedales... ...nosotros el 5 de agosto pusimos en tratamiento los cinco expedientes... ...que había presentado hasta ese momento en materia de regulación... ...o de presupuesto mínimo de protección de humedales... Eh Y están a la vista llevamos la tercera reunión informativa donde especialistas ambientalistas eh dirigentes sociales políticos vienen a hablar acerca de de la ley de humedales a favor y en contra productores eh y ahora hoy o mañana empieza la comisión adoptc dentro de la comisión del congreso que trabaja en la unificación de los. 9 proyectos que hay ahora presentados, porque en el camino se presentaron algunos proyectos más, de los 9 proyectos de ley vinculados a, la, a los presupuestos mínimos para la protección de humedales. Eh, así que nada, estamos trabajando en la unificación del dictamen y venimos trabajando fuertemente en la participación popular eh, para enriquecer los proyectos de ley que ya están presentados. Bien. Leo, te agradecemos mucho por estos minutos con la gráfica. Gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Allí Leonardo Grosso, diputado nacional del Frente de Todos. De todo un poco, hay mucho trabajo, aunque así no lo quiera, juntos por el cambio en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Eh, ojalá que salga el tema ley de humedales, digamos, es necesario y, y a eso a eso ataca el, los incendios que estamos viendo en el Delta. Seguramente. El problema con las leyes ambientales, lamentablemente, es que se pueden aprobar, pero después implementarlas es muy difícil. Así que eh, va a tener que haber un seguimiento en caso de que se apruebe. ¿no? Esperemos que se consiga la mayoría que se requiere, pero que se pueda hacer un seguimiento y que se cumplan con todas las pautas que uh -huh. establece la ley. Claro, Porque la ley de bosques, por ejemplo, no, es, no se cumple en su totalidad. Claro. Eh, tengamos en cuenta que, por ejemplo, en, la, en el caso del Delta, eh, las decisiones eh, férreas de seguridad hoy están en manos de un juez local de la justicia provincial. Eh, por sí. eso eh, Cabandié insta a, a, al juez eh, uh -huh. a que tome decisiones más fuertes, no depende de un ámbito federal, no tiene injerencia directa eh, ni la justicia federal ni, ni el ministerio obviamente de ambiente que no tiene poder de policía. Para, para frenar todo esto así que ojalá tenga buen curso la ley de humedales a la cual bueno también va a aportar el satélite de SaoCom 1 para monitorear eh, está todo relacionado con todo todo tiene que ver con todo todas las entrevistas del día de hoy 11.58 de la mañana 9 grados 8 décimas quietita la temperatura ahí cerquita de los 10 grados aquí en el sur de la ciudad a la voz de Eruca Sativa si no me equivoco, Marilena Bertoldi aquí en La Gráfica Sin vueltas en mi cama